.org.ar llegando ya a las 11 de la mañana, ya pasamos nuestro dos primeros bloques, eh, se sumó gente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te dormiste? Eh, bueno, la verdad es que hoy me dormí, eso, la verdad es que hoy me dormí, pero además de eso, tuvimos una serie de problemas técnicos que intentamos resolver, este, y para resolverlos, les creamos problemas técnicos. Es aproximadamente, eh, cincuenta personas. ¿Escuché muchas voces allá afuera? ¿Alguien te faltó el respeto? Todavía no, esperemos a la asamblea. Este, no, bueno, tuvimos tuvimos la, la particularidad de que se cortaba internet, entonces bueno, cuando el ancho de banda es pequeño, empezás a cortar máquina a cortar máquinas, a cortar conexiones de internet. Y no nos dimos cuenta, le cortamos la conexión de internet a los docentes. Que estamos con 25 chicos viendo un video justo de internet, por internet. Ah, de paso aprovechamos para mandar un mensajito a Pamela, compañera sí. docente que nos estaba escuchando hasta que se le cortó internet. Y al mono también. Y al mono también, así es. Bueno, te comentamos un poco, digamos, y de paso, Seba, aprovechamos para hacer un resumen de lo que viene pasando hasta ahora en el programa, ¿no? Estuvimos, recién, recién hablamos en Paraguay, te perdiste la primera comunicación internacional de nuestro quinto programa, ¿no? Del, del Enredando las Mañanas, de, por lo menos, de que transmitimos acá de Jujuy, así que te lo perdiste, eh, después lo escuchás por grabación. Eh, bueno, te, estuvimos charlando con Berne López, digamos, estudiante... Eh, paraguayo, digamos que nos estuvo comentando la situación, digamos, de la lucha que viene llevando eh, los estudiantes y nos comentó bueno, un poco quisieron renunciar a la ministra los estudiantes después de nueve días de, de ¿Sí? tomas de colegio Este, también, digamos, que pudieron hacer firmar al presidente un acuerdo, digamos, para que declare la emergencia en la infraestructura de los colegios de Paraguay. Y bueno, ¿no? y ahora están en tratativa con el nuevo ministro, digamos, para eh, llevar adelante este, los diferentes puntos, digamos, del pedido de los estudiantes. ¿No, ¿No te parece contradictorio que mientras estamos transmitiendo al aire las luchas por la educación en Paraguay, Eh, le estemos cortando recursos A nuestros propios docentes A nuestros propios compañeros docentes Aquí en la radio La verdad que eh, este, eso lo hablamos en la asamblea Eso lo hablamos en la asamblea Yo no voy a defender a nadie Quiero decir Es más, eh, te vamos a echar de <risa> este programa también eh, Quiero denunciar que el primer corte Ya que habló Vicky Quiero quiero denunciar que el primer corte Fue culpa de la computadora de Vicky ah, Todos son culpables Todos son personas. culpables Bueno ¿Y de qué más estuvimos hablando En el primer bloque, Vicky? De violencia de género Ah Nada, no, algo mucho más eh, jodido y eh, mucho más trágico, ¿no? Estuvimos hablando con Gisela Moreira, que es una de las abogadas de la familia de Noemí Maliqueo, bueno, que nos contaba que estaban justamente para mañana pidiendo el cambio de carátula, eh, y es el primer caso que se va a ser juzgado en esos términos, en términos de semisidio en Neuquén, y bueno, eh, ayudando un poco a la difusión también de, de este caso y en el marco bueno de, del 3 de junio que se ha, de, se ha eh, propuesto nuevamente marchar por los casos de femicidio y la realidad de muchas mujeres que eh, que no quedó solamente en, en esa denuncia del 3 de junio hace un año sino que eh, sigue eh, vigente no la lucha eh, y bueno la, la, las denuncias de estos casos impunes como el de Noemí Maliqueo que tenía 21 años ...y fue asesinada por la espalda... ...así que es un caso muy muy complejo... ...y bueno, como nos comentaba Gisela... ...van a persistir en la causa... ...y bueno, si no se declara la figura... Eh, el, el, ...el título de, de femicidio... ...sino que va a estar juzgado por homicidio... ...agravado por el vínculo... ...así, que, Así es, hay eh, de hecho... ...una de las... de las ...pese a haber, haber sido incorporada... ...la cuestión del femicidio... ...como carátula este eh, dentro de la legislación hay un ardit que realizan en muchos casos, aquí hemos tenido muchísimas muchísimas causas eh, y en particular si hay que eh, nombrar a, a uno de esos casos eh, los que vienen sucediendo en la zona del ramal de Jujuy de los cuales se hace cargo el fiscal Blanco generalmente y ese fiscal hace lo que hace una gran cantidad de, de, eh, de miembros de, de la llamada justicia que es poner esa carátula digamos por ejemplo como algo pasional un homicidio grabado un entonces al, al, eh, al tener esa carátula no es reconocido como femicidio no pasa a por ejemplo en los casos donde eso se mezcla con trata, no pasa a la justicia federal. Entonces, son una serie de ardides que se van que se van utilizando y que lo único que logran es vulnerar este una realidad y, y una ley que con sus altos y sus bajos se planteó para abordar esa realidad, ¿no? Yo me pregunto, no sé, digamos, capaz se lo respondemos acá, pero ¿por qué niegan, digamos, los jueces qué ganan ellos con negar, digamos, el femicidio, digamos, yo creo que hay una que más allá del de, de la ganancia o la pérdida política o los amiguismomos que tengan no hay insertado está eh, ah, claro hay insertada una noción un pensamiento patriarcal que eh, que lleva a minimizar estos casos e eh, incluso salvo casos eh, como como comentaba aquí vique de noem maliqueo salvos casos donde esas violaciones son flagrantes pasa hasta dentro del mismo ámbito familiar que se que se et, se minimiza lo que lo que allí sucedió no es eh, el, el patriarcado creo que es algo que está inserto eh, eh, a nivel identitario incluso dentro de la gente y dentro en particular de, de los habitantes de Argentina y dentro de los habitantes de Argentina Eh, por lo menos en nuestro caso en la zona del noroeste Es reconocida por tener también un alto porcentaje de machismo Así es, eh, Gisela nos comentaba que Neuquén junto con Salta Son las provincias con altos índices de femicidio Y que bueno, que la visibilización del caso de, de Noemí Posibilitó que muchos eh, familiares ¿no? de, de, de otros casos de femicidio Se manifestaran y eh, pudieran visibilizar o pensar ¿no? También eh, en términos de femicidio sus propios casos Porque es verdad, se arraiga con todo esto Eh, justamente lo que vos decís el sistema patriarcal y eh, bueno me está corrigiendo ahora la postura del micrófono eh, eh, pero bueno no son son muchas cosas no también sisela eh, nos comentaba que en términos de políticas públicas lo que ha hecho el gobierno de neuquén ha sido eh, poner afiches ¿no? de si, si te pega no te quiere desvinculándose y es lo que hacen constantemente todos los, eh, los administrativos y bueno los funcionarios que en eh, tiran eh, la pelota para otro lado y no, no, no visibilizan esto como un problema estructural y como algo, como una realidad eh, ya hace bastante tiempo que, que que deberían hacerse cargo en términos eh, de atención, porque bueno también comentaba Gisela que eh, los casos eh, de femicidios que llegan a ser denunciados no tienen todo el amparo que podrían tener si hubiera una política eh, clara ¿no? a nivel estatal y lo mismo pasa en todo el país, o sea, esto es una, una realidad Eh, constante y una realidad eh, bastante cruel para las mujeres y por eso en, en este marco se va a volver a marchar el 3 de junio eh, y bueno, con, ahora vamos eh, con el caso de Noe, eh, con, con el caso de Noemí es uno de los casos más, mencionábamos que hubo cuatro casos más en 9 días que pasaron en Córdoba y eh, los que no son denunciados también eh, forman parte ¿no? de, de, de esta denuncia y bueno, eso quería decir Esperemos que este 3 de junio no sea como el 3 de julio anterior, la verdad eh, a mí me provocó un eh, una sensación agridulce, digamos. Por un lado sí una una movilización importante de gente de organizaciones, de gente no encuadrada en ninguna organización reconociendo esta problemática, pero por el otro lado también una pero este una jauría de, de, de, de funcionarios, de oportunistas, de oportunistas eh, pegándose un cartelito para eh, encaranarse para el día, digamos, y, y ya 24 horas después volver a la misma basofia de patriarcal de, de patriarcado y de y de vulneración. ¿no? Así es, se pudo ver, digamos, muchos funcionarios en la calle marchando Digamos, que son digamos los que, podríamos decir, tienen la posibilidad o están en el cargo ese para cambiar esta política, hacer alguna política pública digamos, que ayude a la mujer, sin embargo al otro día llegan, se olvidan, se sientan y, y ya pasó. no Esperemos que este estrés eh, no sea lo mismo. Así es, así es. Eh, esperemos que no vuelva a suceder esto de lobos disfrazados de veganos. no Igual lo vamos a seguir denunciando por acá, ah, por con nombre supuesto. y apellido. Por supuesto. Así es, les parece que escuchamos un poquito de música, pasamos este nuestra página para toda la gente que nos quiera eh, quiera ver las noticias que eh, genera la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿cómo es? www.rnma.org Así es, si no también se pueden comunicar al Facebook Pintuar. y pueden compartir... Pintuar. Eh, nuestras noticias, mandarnos noticias, pueden, nos linkean ahí, Red Nacional de Medios Alternativos, nos buscan y nos mandan la noticia, comentan lo que quieran. Así que bueno, escuchamos un poco de música y continuamos aquí en el Redando de la Mañana, las mañanas desde Jujuy. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad? de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tanto encanto pictórica de tan gustosa, rica tanquimérica, fábrica, hormona calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos y te va la salida te indica, irónica es una estética con poética con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero Pon y te ubica, te desubica Sube acá y sube acá wow, Hace adivinanza gitana No tiene un método, lo hace con giromántica No tiene un título Tiene la ensería erótica Se pone romántica, un poco afónica Un poco histrónica Te enferma de forma crónica Primero te da forma, después te deforma De tanto que sabe te informa Con pocas normas, piensa en la reforma Transformers se transforma Y con el ritmo cambia la forma Forma la fila y aniquila date formatea gracias a dios esta crea gracias a dios de tan erica ante qué erica de tanto que siente eufórica ante qué de tan histérica e de tan histérica ante qué erica de tanto que siente eufórica ante qué erica de tan histérica e histórica sí vive con química mímica, te lo dice con mímica, cero mítica, pura física de lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen de arriba abajo, para que me enfoquen. para que empiecen a probar que me provoquen y le emboquen no me toquen, se siente el espíritu emboquen, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, moritequen, como adulto pero hay versióné muy muy bichiquen o oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato, ni candidata, son todas ratas, mentiras las encuestas, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, y voy, y voy, y voy, el voto a mí no me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas, eh, no para la gente violenta, cuando se ha ante què iterica i de tant iterica i de tant iterica històrica ante què iterica i històrica de tanto que siente eufòrica ante què iterica i històrica de tant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 punto org punto ar el eh, tercer eh, bloque hace rato hicimos una fue un bloque dedicado a Seba quiero felicitarte David Cho porque es la primera vez en todo este tiempo de Enredando, en el quinto en el quinto Enredando, que vos pones tu teléfono en hora. La verdad, este quiero felicitarte por eso, eh, sé que fue muy dificultoso para vos. <risa> vos sabes que tengo un problema con mi teléfono. La semana pasada tenía que hacer una planificación para los talleres que estamos llevando acá delante de la radio, y tenía el calendario mal, o sea, empezaba, o toda mi vida, digamos, el calendario de mi casa empezaba el domingo y terminaba el sábado. Vos sabés que este calendario empezaba el lunes, entonces hice toda una planificación con las fechas, cualquier cosa Sí, sí, sí, me, me, me enteré justamente cuando la estaba citando una periodista de un taller el domingo a la tarde Claro, el domingo, ¿quién va a venir el domingo? Cuando hablamos de problemas técnicos vamos en serio, ¿no? Problemas técnicos, sí. realmente problemáticos Sí, tenemos problemático. además tenemos problemas con el técnico Pero vos bueno. sabés que aparte no sé cómo cambiarlo, digamos, y me sigo confundiendo Bueno, estamos, estamos al aire con eh, Rosario. Rosario jara en este en este caso hace poquito eh, este los tanto la asamblea no en defensa del parque como los trabajadores y trabajadoras del parque nacional caliregua eh, irrumpieron digamos puesto que no habían sido invitados algo que de entrada me parece bastante inexplicable eh, y siendo quienes son los que vienen manteniendo un reclamo histórico por las consecuencias ambientales en el Parque Nacional Calilegua. Y bueno, Rosario, este buenos días. Este, ¿Nos podrías contar cómo se dio esa situación y cuáles son los reclamos que estaban planteando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muy amable por comunicarse con nosotros. Eh, bien, bueno, como decía, como bien decías, eh, esta semana, entre el jueves y el viernes, se presentaron en Caliagua, en, en el Parque Nacional caligua eh, el presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales y este, un, un otro grupo de autoridades, eh, justamente también del directorio. Eh, en esa oportunidad... Nosotros lo que queríamos era presentarle eh, nuevamente y por, ya hemos la cuenta de cuántas veces el petitorio el petitorio de, de los trabajadores del Parque Nacional Calilero y de, de los representantes de la Asamblea Ampliada eh, de organizaciones en defensa del Parque Nacional Calilero eh, donde nosotros fundamentamos nuestra posición respecto a la ilegal explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilero y las consecuencias que son de público conocimiento, más un repudio formal este, por la designación eh, ante el comité ad hoc que se, que se este, acordara conformar eh, entre la provincia, el Ministerio del Ambiente de la Nación y la Administración de Partes Nacionales mediante un convenio firmado oportunamente entre el gobierno de la provincia de Jujuy y el Ministerio del Ambiente de la Nación en este comité, ALJOC, que se supone que este, eh, se conformó eh, para evaluar la situación ambiental del Parque Nacional de Cali Lugas por la explotación petrolera, la Administración de Parques Nacionales ha designado como representantes eh, justamente en esta institución en el comité a dos personajes que están... Eh, sospechados de corruptos y denunciados ante la Fiscalía Nacional eh, de, de Investigaciones Administrativas eh, a designar a estas dos personas para que formen parte de este comité. Entonces nosotros lo que queríamos ante esta situación era plantear nuestro repudio eh, por esta designación eh informar esta comisión y solicitar nuevamente que eh, nos permitan tanto a los trabajadores del parque nacional que como a representantes de esta asamblea formar parte de este comité tal cual lo venimos exigiendo este que se iniciera la entrega del petit y antes también no Hay una... Eh, es increíble, la verdad, cuando nosotros entrevistábamos el viernes a Moisés, Moisés Corregidor... No, no, no estoy escuchando bien. Eh, decíamos que nos resultaba increíble cuando nosotros entrevistábamos... Eh, ¿Me escuchas bien ahora? Sí, ahora te escucho mejor. Perfecto. Eh. Decía que nos resultaba increíble cuando nosotros entrevistábamos a Moisés, Moisés Corregidor, también de la Asamblea, Eh, que nos comentaba Que eh, eh, esto, no que Chiesa y Monguillot Las dos personas designadas para la remediación Supuestamente de las consecuencias De la explotación petrolífera en el parque Son las mismas dos personas Que están denunciadas previamente Junto con Corbalan Que están denunciadas por haber sido eh, eh, Extremadamente fav eh, favorables A las empresas de explotación petrolífera ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se ha dado esta nominación? Sí, por, en realidad nosotros creemos que lamentablemente que está todo teñido de eh, una corrupción increíble. Eh, sin embargo lo que nos han contestado tanto el presidente de la administración de parques como el su jefe de gabinete es que ellos desconocían eh, de estas de estas denuncias este contra el señor monguillos e incluso llegaron al punto de decirnos que desconocían el petitorio que ya lo venimos entregando como te decía algún al, ningún comienzo no sé ya cuántas veces fue eh, Yo te decir, <risa> es increíble, Nosotros estamos convencidos de que no pueden estar en un desconocimiento sobre esta situación, porque eh, las denuncias se vienen haciendo hace hace ya más de medio año, puntualmente, mucho más, eh, eh, puntualmente contra el señor Julio Monguilloc, que es el director técnico eh, de Salta, eh, estas denuncias eh, son... Ante, ya llevan casi un año, eh, hace un par de meses el, el propio intendente del Parque Nacional Calilegua ha ampliado estas denuncias, entonces nos parece eh, totalmente increíble y mentiroso que no estén al tanto de estas denuncias. Además, re recordamos a la audiencia que el, el presidente de, de Parques Nacionales ya tiene cu cuatro meses, más de cuatro meses, en el puesto, o sea eh, no es que sea no es que sea un novato digamos no es, no, eh, a, de acuerdo por lo menos a la, nom a la nominación a que tuvo hace cuatro meses que está ejerciendo ¿Sí? funciones Exactamente, además tampoco hay que olvidar que hace aproximadamente un mes cuando eh, se presentó en San Salvador de Jujuy justamente para tratar estos temas el vicepresidente de Parques, Emiliano Escurra se le hizo entrega también de un petitorio, por eso digo, ya que eh, perdido la cuenta de cuántas veces hemos entregado el petitorio, más un acto donde también se poniábamos eh, la, no, la posible nominación, porque en esos momentos nosotros lo sospechábamos, teníamos alguna información, pero no era oficial, eh, de bombillot y de chiesa en esta comisión. Es decir, no pueden decir que estaban en desconocimiento, sin embargo lo dicen, son muy cara duras, claro. pero es... Eh, eh, patética eh, la, la, la actitud de, de esta director no una una pregunta más antes antes de dejarle a mis compañeros también que quieren realizar preguntas porque también veíamos que dentro de la asamblea están representantes de pueblos originarios que tampoco han sido consultados y, y bueno y hay una superposición con lo que es su territorio histórico y por lo por lo tanto la deberían tener una consulta de acuerdo a las normativas internacionales, ¿no? Exactamente, así es. Eh, nosotros eh, teníamos entendido que en algún momento ellos estaban pensando en hacer las presentaciones legales respecto a esto, por ser eh, esta una, eh, una situación eh, inconsulta totalmente. Eh, y bueno, y justamente por eso es muy importante que eh, representantes de los pueblos originarios eh, nos hayan acompañado el día viernes cuando hicimos la presentación formal de esta acta de reprefublio y nuevamente del petitorio eh, la verdad es que Eh, es una muestra de que hayan estado representantes de las comunidades aborígenes de la eh, mesa de gestión del CIC, vecinos de Calilegua eh, es una clara señal de que esto ha dejado, por suerte ha dejado de ser un tema interno del Parque Nacional Calilegua contra, eh, eh, digamos así, eh, en contra sí del mal manejo de, de sus autoridades y ha pasado a ser un tema social eh, y eso realmente es muy gratificante Rosario, muy buenos días. Victoria te saluda. Eh, sabemos que por ley, cuando asumió el, el eh, Gerardo Morales, eh, anunció la ley eh, 5.889 del cese de explotación petrolera en, en, la, en el territorio. sabes si continúa esta explotación? ¿Podrías comentarnos eh, si cesó alguna vez? Para nada, nunca ha cesado, la explotación continúa, eh, nosotros en el momento en que se, el gobernador Morales sacara esta ley, que para nosotros fue nada más que una pantalla eh, ambiental mediática, digamos, eh, lo que le cuestionábamos inmediatamente eh, fue que esta ley eh, no estaba regalamentada. Es decir no expresaba nada más que el deseo que él había formulado durante toda su campaña pero con veníamos que hizo campaña con esto eh, eh, no no decía absolutamente nada sobre los plazos en que eh, se iba a cesar la explotación tampoco mencionaba de dónde iban a salir los fondos para hacerse cargo de la remediación ni cómo se iba a hacer la remediación de todos lo, los pasivos y el elceso de la contaminación y la hasta donde nosotros tenemos entendido eh, la explotación continúa la gente sigue sacando la, la, la petrolera sigue sacando petróleo en gas de caligua y sospechamos que ya lo hemos dicho en otras oportunidades sospechamos que eh, todo esto va a continuar hasta al menos a medio del año que viene que es cuando formalmente eh, se termina la concesión a la a la petrólega que tenemos actualmente dentro del parque, ¿no? Eh, sobre eso, justamente, una pregunta, porque entrevistado a... cuando entrevistábamos a Moisés, nos comentaba Moisés que eh, eh, la remediación de uno de los pozos, de solo uno de los 32 pozos que hay, estaría costando alrededor de 30 millones de pesos y alrededor de 150 millones de pesos el pozo 3 que está colapsado. Eh, según lo que nos comentas, no hay, eh, eh, eh, digamos, no está definido de dónde va a salir ese dinero. Para nada, no está definido y bien como dijo Moisés, esto va a ser una inversión millonaria Este, que realmente se va a prestar eh, para eh, muchos negociados, eh, es lamentable pero real, en cual van a participar en eh, la nación, la provincia, y también tenemos entendido que quieren eh, tener parte de, de este negociado la propia empresa petrolera que está hoy por hoy todavía explotando, porque hemos sabido la empresa ha presentado un proyecto al gobierno de la provincia para ella misma hacerse cargo de la remediación de los pozos en un plazo de 10 años. Eh, es decir, como no lograron, eh, gracias a nuestras denuncias y a la pelea que venimos llevando desde hace un montón de años, como no lograron lo que pretendían y lo que pretendía Montguillot, eh, justamente, es que eh, la ampliación, que es la ampliación de la concesión por 24 años más porque ellos pretendían continuar explotando el nacimiento hasta el año 2037 eh, como eso por suerte, no quedó firme, eh, entonces, bueno, están eh, optando por esta estrategia de presentar un plan de remediación a diez años, mediante eh, lo cual, bueno, van a continuar, suponemos nosotros, explotando el yacimiento eh, mientras eh, de pantalla arreglan y sellan algún que otro postito. Claro, o sea, eh, la empresa presenta un plan de remediación y entre los representantes del Parque Nacional Calilegua a, a justamente la comisión a hoc, que es el que tiene que aprobarlo están nada más ni nada menos que dos personas acusadas de ser y sospechadas de ser, de tener connivencia con la empresa. Tal cual ni más ni menos, vos lo has dicho lo has explicado perfectamente, así es eh, Rosario, teniendo en cuenta bueno toda esta situación eh, que nos comentabas Eh, ¿Cuáles serían los pasos a seguir o cuáles son eh, las posturas que toman desde la Asamblea para continuar con el reclamo? Y bueno, mira, el, el presidente del directorio, eh, cuando le presentamos el, los, el petitorio eh, nuestro repudio a Moguillot, nuestro pedido de impugnación de esa comisión y nuevamente el petitorio nos, eh, nos pidió que le diéramos este, un plazo para estudiarlo Eh, porque un reitero según ellos no estaban al tanto de ninguna de estas situaciones eh, por otra parte eh, respecto particularmente a, la, a las denuncias que pesan sobre mont y chiesa eh, dijeron que se iban a poner al tanto que iban a solicitar información al fiscal y eh, que pero que eh, normal murigan se debieran de esperar eh, los plazos Eh, de la fiscalía este, así es que bueno nosotros eh, vamos a reunirnos nuevamente eh, en estos días eh, para, para solicitar nuevamente que se nos que se exida eh, respecto a, a nuestra a nuestras peticiones y bueno y veremos eh, de acuerdo a esa respuesta, que debo ser sincera no somos muy activistas respuesta eh, respecto a las respuestas que puedan darnos eh, veremos cuáles son las medidas que entre los representantes de la asamblea eh, se deciden se deciden tomarnos eh, Lucio otra de las cosas digamos eh, que te queríamos preguntar era Eh, perdón, me confundí de nombre eh, te, te quería preguntar cuál es la situación de la trabajadora Lucía digamos que fue una de las de, de sí, que sí, formaba parte del petitorio no que está despedida Sí sí el petitorio tenía tres puntos puntuales o sea tres eh, sí, eh, tres, tres eh, puntos muy importantes una referido al petróleo el segundo tema era justamente el de la continuidad laboral de nuestra compañera Lucía Y el tercer tema era un apoyo y en la solicitud al al, al directorio de parques que tomara este vista y, y parte en el asunto de violencia laboral que están sutiendo los compañeros del parque nacional de los glaciares que en manos del señor Carlos colbalán que ha regresado nuevamente como Intendente del Parque los Glaciares, después de haber estado de Presidente del Directorio. Eh, no sé si recuerdan, ustedes mismos mencionaron a Monguijot, a Chiesa y a Corbalán. Corbalán es el el anterior Presidente del Directorio de Parques Nacionales, antes de eso era el Intendente de Glaciares, y ahora nuevamente ha este regresado como intendente a ese parque bueno eh, los compañeros de glaciares están siendo víctimas eh, de violencia laboral por parte de este personaje y ese era uno de nuestros puntos este de solidarizarnos con estos compañeros y además exigirle al directorio que tome cartas en el asunto respecto de Lucía eh, la eh, lo que nos ha dicho el directorio es que en estos días, entre hoy y mañana, eh, se iban a encargar puntualmente del caso de Lucía. Ellos se van a gloria que en la Administración de Parques Nacionales no ha habido despidos. Eh, nosotros públicamente los desmentimos, decimos que sí ha habido despidos, y Lucía es un claro ejemplo de esta situación eh como Lucía ha ganado ha concursado y ha ganado un cargo dentro de la administración en el año 2014, este, pero aún no ha sido designada, eh lo que esta gente pretende es que Lucía continúe sin trabajar, que está sin trabajar desde marzo de este año, hasta tanto que solucionen algunas cuestiones administrativas eh, que tiene esta eh, la administración de parques y por las cuales no se han designado los 140 cargos que debieran de haberse designado a principios del año 2015. Nosotros lo que le decimos es que no, que ellos vean desolucionado y puntualmente a alucía su caso, hasta tanto solucionen sus propios problemas administrativos y salga la designación. En este, en este sentido nos dijeron que Eh, yban a ver de solucionarlo el tema entre hoy y mañana y bueno vamos a ver vamos a esperar y si no continuaremos con nuestro recmos y nos fue mucho ¿no? eh, Rosario te agradecemos eh, enormemente la, eh, la la posibilidad de comunicarnos eh, vamos a estar seguramente haciendo un seguimiento porque la verdad todas las cosas que estás contando son este son impactantes digamos son son de macondo la verdad Y bueno, estaríamos seguramente comunicándonos para ver cómo siguen los pasos de esta de esta nobleísima lucha, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes porque han estado desde un principio con nosotros tratando discutir esos temas que la verdad eh, para eh, son difíciles, nos nos ha costado siempre bastante con los medios convencionales de, de prensa digamos, poder hacernos escuchar pero ustedes en verdad han estado siempre con nosotros, así que estamos a su, a su disposición eh, cuando gusten eh, siempre dispuestos a, a poder eh, eh, salir y contarles un poco cómo está la situación seguramente, un abrazo otro para ustedes muchas gracias, hasta luego y pasaba Rosario Jara que es trabajadora del Parque Nacional Calilegua denunciando, ¿no? Eh, por un lado los nombramientos, el nombramiento de Julio Monguilot y Raúl Chiesa en esta comisión ad hoc que supuestamente debía debiera eh, rever, ¿no? los daños en el Parque Nacional Calilegua y sin embargo estos funcionarios están vinculados al, a la corrupción en torno al acceso de estas petroleras. Y bueno, también nos comentaba que la eh, algo que nosotros ya sabíamos que que la explotación sigue, o sea, por más que haya una ley y que el, el gobernador se haya jactado un montón de veces de que ya no hay más explotación petrolera, Incluso esto el no, el, Spot no es no que sale televisivo donde dice que se acabó la explotación petrolera en el Parque Nacional de Calileo. Amira voz. Todo una tránfuga, ¿no? Por suerte lo no tengo televisor así que es una una forma de engaño menos que llega hacia mí. <risa> este eh, y también ahí nombraba Rosario Corbalán. a Corrobalam. Corbalán que estuvo implicado porque uno de los encargados fue uno de los encargados de de cajonear las denuncias y fue uno de los encargados a su vez de realizar la aprobación de esa extensión de la explotación petrolera. Corbalán ahora eh, está en el Parque Nacional Los Glaciares y se dedica a hostigar a los trabajadores del Parque Nacional. Verdaderamente este eh, eh, son son personajes así, ¿viste?, que que, que surgen, aparecen Y, y después no se les puede dar de baja, por lo visto, van, van, van este, girando por todos lados como, como si fuese este, una infección resistente a los antibióticos. ¿viste? Así es, otra cosa que nos mencionaba Rosario es la situación de Lucía Brunetto, quien con nosotros hemos acompañado, ¿no? incluso a entregar petitorios antes de que asumiera Morales, y nos hemos encontrado eh, junto con eh, la asamblea eh, en torno a la, a la defensa del Parque Nacional Calilegua en muchas marchas por despidos y después ellos mismos sufrieron un despido y se han mantenido fuertes y, y bueno, la verdad que rescato mucho eso porque han acompañado y siguen la lucha eh, persistiendo pensé a todas estas estas cuestiones que nos mencionaba Rosario que no los reciben y ya van entregando el petitorio un montón de veces y los dejan de lado aquí en la provincia de Jujuy cuando asumió Morales y cuando fue la flamante secretaria de Medio Ambiente, eh, María Inís Egaram, eh, no esto de que cesaba la explotación petrolera, incluso trajeron a varias gentes de comunidades supuestamente indígenas eh, diciendo de que estaba todo bien y en realidad esto sigue y es una realidad que hay que seguir denunciando. Eh, sí, me parece eso, no porque es de muy cara dura, digamos, los que dicen los de la administración del Parque Nacional que no estaban enterados digamos de toda la situación actual ...y de la lucha, digamos, que están llevando adelante... ...los trabajadores del Parque Nacional de Calileo... ...y la Asamblea también, ¿no?, del Parque Nacional de Calileo. Bueno, para pasar el mal trago, Pancho... ...te parece ponernos algo lindo que nos pueda... ...ayudar a recuperar fuerzas... What is? De Elévese pa' los cielos y vea el los cerros. Cante y abra bien sus alas. Vuelva a respirar el alba, a usted le queda más vuelo que a la nave de la casa La cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y vea el sol los cerros. Cante y abra bien sus alas. Vuelva a are <laughs> i degrada